¡Señales del fin del mundo! Con Javier Seriano, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te muy encuentras? Javi, bienvenido. Ya estamos de nuevo, otra vez. Un poco de chapa y pintura y ya está. <risa> El cambio climático en los españoles... Eh estamos bien, ¿no? Bueno, bueno, no somos malos. De, los peores, de, de los peores tampoco de los mejores, pero de los peores Ahí el, el, el problema es que otros debían estar más concienciados sí, eh, evidentemente esto del cambio climático, que es una de las señales que hemos hablado, y ya hemos hablado insistiendo mucho, una de las señales del fin del mundo que hemos eh, bautizado con, con el nombre que hemos bautizado esta sección es una, son las, eh, algún, es una de las mayores preocupaciones ahora mismo para la, la población ...tanto eh, a nivel mundial como para los gobiernos y administraciones y empresas, ¿no? Uh -huh. Han empezado, uh, nos, hemos empezado a concienciarnos a nivel mundial. El, esta concienciación lo que ha conseguido es que cada vez más ciudadanos eh, comencemos a realizar pequeños gestos, aportar nuestro pequeño granito de arena para cambia, cambiando nuestros hábitos para contribuir poco a poco a, eh, tal vez demasiado lentamente para lo que se necesita pero vamos cambiando esos hábitos que eh, tanto perjudican al, al, a, a, la, a la Tierra ¿no? eh, para ello eh, ha habido el, el Foro Económico Mundial que no son los mmm, más buenos al respecto por decirlo, pero bueno, han realizado una encuesta No para, son ejemplo de no nada, son ejemplo, de Hablando este este de este, este tema no, no, no lo son, pero Bueno. bueno han realizado, han encargado una encuesta a nivel mundial, que han, han extrapolado, no a nivel mundial, sino en, en determinados países y en determinado rango de población, y lo que han hecho las empresas que han realizado esta encuesta es extrapolarlo a nivel global. ¿no? Lo que dice de esta, esta encuesta, que se ha realizado en 28 países, es que a nivel global, a nivel mundial, casi el 70% de, de los encuestados, eh, concretamente el 69%, eh, admiten haber realizado Realizó, haber comenzado a realizar modificaciones en sus hábitos de consumo preocupados por el efecto del cambio climático. De este 69%, un, un 17%, eh, un 17 ha realizado muchos cambios y un 52% Simplemente algunos, ¿no? Que no está mal... por algo hay que empezar, digamos, ¿no? Bien, es muy español es muy eso español. de decir lo que nos Aún, hace. Exactamente. Bueno, eh, ¿cuáles son los eh, países eh, en los que los ciudadanos han hecho más cambio en su, en, en su comportamiento? Pues evidentemente, o fundamentalmente, aquellos países, o, o gran parte de los países que no habían concienciado a su gente, a su población, en, en, en nunca, prácticamente nunca. Por ejemplo, India, eh, eh, sí si hay un 88% en los que eh, los ciudadanos han comenzado a hacer eh, algún cambio, pero porque era un país que no tenía una concienciación eh, eh, sobre eh, la contaminación, lo que está ocurriendo en, en, en el planeta. México, en un 86%, Chile en un 86% también, China en un 85%, Malasia en un 85% han comenzado a realizar algún tipo de cambio y Perú con un 84%. En el polo opuesto, el país que menos eh, cambios eh, eh, están haciendo, por así decirlo, su, su, sus ciudadanos, está Japón. ¿Pero por qué Japón? Porque Japón era un país que ya desde hace tiempo, Lo por haciendo. su situación, por por su eh, cultura, etcétera, etcétera, ya eh, tenían un cierto nivel de concienciación superior al resto de países. Por eso, ahora que todos los demás países se han empezado a poner las pilas, eh, eh, Japón, digamos, necesita o se está poniendo las pilas menos porque ya tenía parte de los deberes. Claro, y mantiene, de mantiene, muchos, mantiene y mejora decir, un poquitín. Eh, eh, concretamente, el 31% de esa población eh, dice que han empezado a comer, a, han, han comenzado a realizar a, eh, alguna modificación en sus hábitos para Hombre, Per Harbour, algo de monóxido bueno, de carbono a, de charón, eh, algo, Pero, a, algo de Charon por sí, ahí sí. ¿no? bueno Eh, eh, en, en cambio, en, en el mismo Japón, el 47% de la población, es casi la mitad de la población, dice que no ha hecho ningún cambio, cambio porque prácticamente ya lo, ya, ya lo tenían habituado, ya estaban habituados a haberlo hecho eh, y, y recientemente no han modificado su conducta en este sentido. ¿Y los países donde menos acciones se realizan en Estados Unidos? Pues... Eh, perdón, eh, me, sí, ya lo he dicho, o sea, ¿no? Estados Unidos con un 36%, Rusia con un 35% y curiosamente los Países Bajos con un 35%, Onda. pero ocurre lo mismo que ocurre con Japón, es decir, los Países Bajos por su situación, por su dependencia, por tener que estar mirando constantemente al nivel del mar, eh, pues eh, ya... Mmm, tenían eh, eh, eh, la interiorizado la una serie de eh, comportamientos a este a este respecto. ¿no? ¿Y España? Bueno, pues España está dentro del top 10, concretamente eh, eh, en su, eh, hemos eh, eh, comenzado a realizar cambios un eh, 76% de la población que antes no lo hacíamos uh -huh. y en cambio un 16 17% pues sigue admitiendo que no ha hecho prácticas, no sigue sin hacer sin, sin, varios sus comportamientos para intentar a, aportar ese granito de arena para el cambio climático que ya hemos hecho. Y en qué hemos cambiado? Pues hemos cambiado, por ejemplo, a nivel global, hemos, eh, en la eh, los españoles son eh, no, los que han no, cambiado en general, a, a, en, en todo el mundo, en la cantidad de agua que se usa en el hogar en, en, por ejemplo también hemos cambiado en el ahorro energético eh, de, en, en los eh, eh, hogares, hemos también eh, empezado a, a usar mucho más los elect electrodomésticos de bajo consumo uh -huh. hemos eh, también comenzamos a reutilizar eh, cada vez más productos que antes desechábamos eh, eh, utilizamos cada vez más eh, productos de proximidad y más, eh, más económicos Uh -huh. eh, es decir, una serie de comportamientos que antes no teníamos en cuenta y que hemos incorporado a nuestro quehacer eh, diario. En España, pues el ahorro de agua es eh, lo que se practica, lo que se ha empezado a practicar con mayor insistencia, eh, que lo, eh, eh, esta modificación de conducta la realizamos ahora un 65, 61% de los españoles. ¿no? Eh, también el consumo de energía, hemos em empezado a ahorrar un poquito más, eh, Eh, eh, algo más de la mitad de los españoles, hemos, eh, estamos más concienciados en ahorrar en el consumo energético. O sea que ¿no? un ¿también? poquito en general eh, nos estamos concienciando. Un poquito a poco eh, y debido a la situación que, que eh, eh, recordar que aquí en España, en enero con toda la las esta que hubo, se declaró eh, la emergencia climática en, mm -hmm. en sobre entonces, todas estas situaciones nos ayudan nos mmm, ponen las pilas, para ponernos las pilas y ir aportando cada ese granito de arena O sea, la señal del fin del mundo es que había mucha gente es necesario que haya más gente junto a los españoles en esta lucha Bueno, sí, sería, sería, estaría bien claro